En la siesta que nos fue hoy y para charlar un poco de lo que nos encanta y que nos gusta tanto, digo, revolear la melena y saltar y, y ponerle a esa cosa que es fabulosa y que es la música, nuestro cuerpo, o sea, para hablar de danza y de baile, hoy recibimos en la siesta que nos fue a Paula Grosse, que es parte de la actividad que va a estar realizándose en el ATTP el 27 y 28 este, este fin de semana. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Bueno, gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo. Contanos, sí, si, eso sí, que es Mover en Plural, que ya el nombre ya me encanta, te digo, Paula. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, justo acá estábamos ensayando. Eh, mover en Plural es una propuesta que surge desde el grupo, como bien dijiste, que se llama BAP, que somos bailarinas autoconvocadas pampeanas. Eh, que es un grupo que surge para luchar por, por la danza, digamos, en, en nuestra provincia Somos todas bailarinas residiendo acá en la ciudad de Santa Rosa Y, y bueno, eh, surgió la idea de hacer esta presentación en el Teatro ATTP eh, Que es una varieté eh, de danza en la que nos unimos para hacer lo que, lo que nos gusta, lo que lo que estudiamos, en lo que nos hemos formado y, bueno, nos vamos a estar presentando este sábado y domingo en el, a las 21 horas en el Teatro ATTP. ¿Y cómo, cuál es la característica, eh, Paola? Porque dijiste, ahí eh, tiraste un nombre, ¿cómo fue que le pusiste, eh, que, lo, que lo mencionaste, al estilo o al, o al género eh, que se va a estar eh, poniendo? Y es, más que nada, vendría a ser medio... Yo creo, es una varieté, Vari digamos. Varietés. Una varietés, claro, variedad porque eh, cada una, digamos, desde su saber y desde su experiencia, ¿no? Eh, propone eh, diferentes números coreográficos que se unen en, en lo que es nuestra vida como bailarinas, ¿no? Un poco lo que contamos en esta presentación que vamos a hacer es lo que significa para nosotras... Eh, Vivir de la danza como es nuestra vida de artistas acá en la provincia de La Pampa hoy. Eh, ge gestionar para personas que trabajan en la cultura, en la danza, en la música, en el teatro sí. ha sido tan difícil en el último año y medio como para cualquiera que trabaja en gastronomía, Paula. Y la verdad sí, es totalmente. que entendemos que incluso tenían menos red, si se quiere, Este, para atender la, la cuestión económica. ¿Cuál, ¿Cuál es tu vivencia de lo que estuvo pasando con tu actividad durante la pandemia, Paula? Y la verdad que ha sido difícil, como bien vos decís, entre todos los rubros, la, eh, los y las artistas han estado como bastante complicados con todo el tema pandémico y bueno, eh, la realidad es que creo que la manera de, de salir de eso justamente unirse con personas que, que estén apostando lo mismo y que en conjunto y en comunidad podamos luchar y pelear por, por ir ganando más derechos. No sé, este, la realidad es que sí, ha sido difícil y bueno, ahora estamos contentas de poder presentarnos en el teatro todo eh, hecho desde la autogestión, completamente. Eh, así que bueno, queda todavía un largo camino por recorrer aquí en en la provincia de La Pampa, pero este, lo bueno es que estamos eh, activas, digamos, estamos haciendo, presentando proyectos y, y demás, y, y bueno, ojalá que, que puedan seguir surgiendo cosas. Queda en evidencia, Paula, que hay un montón de necesidades para personas que como vos o como tus compañeras de, de VAP, eh, de bailarinas autoconvocadas pampeanas este, que tendrán que ir cubriendo en la posibilidad que vaya apareciendo y ya empiezan a laburar este, no solo para evidenciar sino para desarrollar la actividad ¿Esta varieté, Paula, cómo la concibieron? Digo, ¿hay una directora, hay una coreógrafa hay este, eh, la predisposición de las demás o medio que meten mano todas? Claro, es un trabajo colectivo, eh, pluridirigido, digamos, porque entre todas fuimos componiendo esta pieza que vamos a presentar. Eh, así que, bueno, es eso, un trabajo completamente en equipo, ¿no? Que es básicamente lo que representa para nosotros, creo yo, este nuevo grupo de eh, bailarines autoconvocados pampeanes, ¿no? El, el trabajo en equipo y, y colectivo. Y en dos jornadas consecutivas, ¿cómo va a ser esto, Paula? Sí, bueno, tenemos funciones este sábado 27 y domingo 28 a las 21 horas en el Teatro ATTP. Muy bien. Las entradas se pueden reservar, pueden ingresar a nuestro Instagram, eh y pueden pedirnos ahí la reserva de las entradas. Muy bien, muy bien. ¿También se pueden conseguir en, en La Puerta, por ejemplo? Solo con reserva, solo con reserva. Ah, muy bien. Realmente. Muy bien, esto, esto es este, importante para quienes estén parando la oreja y se preguntan este, qué será lo que va a ocurrir con esto de este, la varieté, la varieté bailada, este, y, el, y el título de dónde sale, Paula, Mover en Mover Plural. Mover en Plural, en Plural. No, bueno, justamente por esto, ¿no?, de que es... Eh, este grupo, esta pluralidad de la, o sea, que, que está pluridirigido, que, que, que es todo construido desde, eh, desde todo un equipo, eh, entonces por eso fue el nombre, ¿no? Mover en plural, y, y bueno, esto, esta, esta, esta unión, este grupo que, que estamos como eh, buscando <ríe> ¿no? formas de de enfrentar la situación de la danza en nuestra provincia. O sea que también es una inauguración para cada una de ustedes eh, participar de esta manera, gestionar un, un, un show como el que van a mostrar y, y también están involucrándose de alguna manera en una militancia, Paula. Exacto, sí, sí, totalmente. Así de presentarnos en un espacio teatral va a ser nuestra, nuestra primera experiencia desde el equipo de VAP, eh, en oportunidades anteriores, bueno, el grupo se conformó este año, o sea que es muy reciente, eh, hemos hecho diferentes acciones eh, y de militancia, hemos participado en festivales con, con un cortometraje, y, y bueno, hemos presentado diferentes proyectos en la provincia de La Pampa, en el municipio, eh, para incentivar y fomentar la danza en nuestra provincia, y esta va a ser nuestra primera presentación, ¿no?, bailando, que es básicamente lo que... Lo que sabemos hacer. Y, la, y a lo que se quieren seguir dedicando. Buenísimo, Total, Paula. La verdad es que les saludamos por la iniciativa, por lo colectivo de esta iniciativa sí. y les deseamos este, mucha merde, como, como se dice en ambiente teatral. ¿eh? Sí, bueno, muchísimas gracias. Hay que seguir apoyando al Teatro Independiente que estaría buenísimo que pueda seguir desarrollándose acá en nuestra provincia. Cómo y no, cómo les no. Les invitamos a todos a que vengan a presenciar un poco de danza, un poco de cuerpos en movimiento. Desde ya les vamos a estar acompañando. Paula, ¿Sí? muchísimas gracias y que tengas muy buen resto de la jornada. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos. Un placer. Ah, hasta pronto.